amigos buenas noches bienvenidos a mis enigmas favoritos son las casi las diez y cuarto de la noche estamos en directo desde los estudios de digital costa del sol televisión en diferido a través de su televisión local en su ciudad hoy quiero comenzar el programa dando las gracias a mucha gente que está ahí atrás viendo el programa desde diferentes puntos de españa y que nos llaman y que nos escriben correos electrónicos eh, agradeciéndonos este programa y sobre todo lo más importantendo importante. ...contándonos historias muy personales. Historia que tiene que ver con, a veces con fenómenos paranormales... ...con el más allá, con el mayor misterio de todos... ...que es la muerte, que hay después de la muerte. Hoy vamos a adentrarnos en un asunto que sé que les interesa mucho a todos ustedes. Gracias a esas comunicaciones que nos llegan por correo electrónico... ...esa gente que me para a la calle y me cuenta historias... ...me viene a la mente personas, padres por ejemplo, que han perdido hijos en accidentes de tráfico, muchos desgraciadamente, es muy duro siendo padre-madre perder a un hijo eh, joven en un accidente de tráfico. Hay personas que creen que hay vida después de la muerte y hay otras que simplemente que no, que todo se acaba con la muerte. Esas personas que creen y que se han dirigido a mí en muchas ocasiones mmm, lo tienen claro, creen perfectamente que la vida continúa tras la muerte. Sin embargo hay un nuevo, una nueva inquietud. ...un nuevo sufrimiento diría yo... ...porque lo pasan mal ¿no?... ...cuando me están contando... Eh, ...estas historias... ...y es que... ...¿qué pasa... ...si cuando yo muera... ...paso al otro lado... Y ...ya no está mi hijo... ...porque este ha reencarnado... ...es ahí cuando surge la duda... ...cuando surge la preocupación... ...y cuando surge la inquietud... ...esta noche... ...vamos a adentrarnos... ...una vez más... ...en la reencarnación... ...¿qué es la reencarnación?... ...tenemos vidas anteriores... ¿Por qué no podemos recordar conscientemente nuestras vidas anteriores? ¿Es un, una cuestión de fe o una cuestión de creencias? ¿O realmente hay pruebas sólidas para demostrar la existencia de la reencarnación? ¿Es la hipnosis una herramienta para hurgar, para sacar información, para saber si existe una vida anterior? Eh, ¿Qué validez tiene la hipnosis? Hoy vamos a conocer a alguien que es la primera vez que viene al programa esta noche. Lo conozco desde hace 10 años. Y lo que pasa muchas veces la vida de las personas, ¿verdad?, de, va derivando y nos vamos distanciando para luego reencontra, reencontrarnos. Y es lo que no ha pasado, lo que me ha pasado con Manuel Estrada Villodres. Es el invitado que nos acompaña esta noche. Es hipnólogo, investigador y terapeuta, diplomado en medicina tradicional china, técnico en acupuntura, diplomado en naturopatía y ciencias de la salud, diplomado en hipnosis clínica y sofrología, diplomado en parapsicología superior experto universitario en nutrición y dietética aplicada y en otros asuntos más. Pero antes, si puede ser, vamos a ver un pequeño... No, vamos a verlo después, un pequeño reportaje de, de introducción sobre el tema de hoy, la reencarnación. Manuel, buenas noches. Buenas noches, y ha sido, es un verdadero placer que puedas haberme invitado y estar aquí contigo porque esto me parece un tema absolutamente importante, pero lo que comentabas anteriormente, porque ciertamente hay un una preocupación subyacente en el sufrimiento de la gran mayoría de las personas que vienen a consulta por múltiples cuestiones, pero que en el fondo tienen que ver con el hecho de que esta vida eh, no nos ofrece ningún tipo de lógica ni tampoco de respuestas que puedan aparentemente responder a ciertas inquietudes, a ciertos porqués. Es muy recurrente el hecho de que multitud de personas se cuestionan determinados cuest asuntos que tienen que ver con el por qué estoy aquí... Eh, ¿Por qué me ocurre lo que me ocurre? ¿Por qué eh, sufro lo que estoy experimentando? ¿Qué sentido tiene la vida que, que, que llevamos en un mundo tan inhóspito, tan conflictivo, caótico, donde aparentemente no hay respuestas, no hay tampoco un nivel de compensación que pueda en cierto modo compensar el sufrimiento de una vida, insisto, sin información previa nos nos hace eh, involucrarnos en un camino extremo, extraordinariamente conflictivo en principio cantado estamos nosotros Manuel de que estés muchas de, esta primera tu vez en este programa espero que no sea la única bueno. eh, felicidades por la conferencia que viste este fin de semana pasado gracias un montón de gente eh, te pudimos disfrutar de tus conocimientos y sobre este tema en particular la reencarnación cuando los compañeros nos indiquen eh, podemos ver documentos durante toda la noche de hoy vamos a ver casos historias reportajes eh, porque si hablamos de reencarnación Manuel una vez más para aclarar conceptos hablamos de ...algo eh, de fe... ...estamos hablando de una fe, de una creencia... ...o estamos hablando de algo realmente cierto... ...es algo bastante complejo... ...hay un tanto por ciento de casos... ...en los cuales existen experiencias absolutamente contrastadas... ...investigadas con un suficiente peso... ...tanto eh, contextual y experiencial... ...que nos puede hacer pensar realmente... ...de que existen sujetos que tienen... ...una, una serie de, de, de experiencias personales... ...insisto, comprobadas y estudiadas que pueden vincularlos a existencias anteriores pero también un tema muy complejo y es el hecho de que pienso de que este mundo es suficientemente eh, está, está lleno eh, en sí mismo de historia, de memoria eh, los, los creyentes en la supuesta realidad de que el mundo sea una entidad viva al margen de su contexto biológico, de que sea, como digo, una propia entidad viva y orgánica, en cierto modo, el mundo tiene su propia memoria, tiene su propia alma, su propia historia, como digo. Eh, desde hace cientos, tal vez miles de años, se toma en cuenta la posibilidad de entender que los registros acásicos, una especie de memoria eh, innata, consustancial, con la propia formación de la Tierra, con toda su historia, contiene... Todo lo que en ella acontece desde el principio está aconteciendo y seguramente pueda seguir aconteciendo. Y esto, perdona, es una posibilidad de interpretar por qué ciertas personas con una sensibilidad muy importante puedan, tal vez, contactar con esta hipotética memoria de la Tierra. Esta noche vamos a hablar con Manuel sobre la hipnosis, como terapeuta, él aplica la hipnosis, y yo les voy a cuestionar una cosa la misma hay una cuestión que yo le voy a plantear a, a Manuel esta noche es decir, imaginen ustedes que algunos de sus traumas o enfermedades no tengan su origen o su base en esta vida sino en una vida anterior y que aliviando en esta, mediante la hipnosis ese trauma o ese dolor efectivamente pueda desaparecer vamos a hacer un viaje esta noche al mismo misterio de la reencarnación comenzamos ¿hay vida más allá de la tumba? si existe el alma sobrevive al cuerpo si eso es así cuando surgió por primera vez la creencia de que el alma se puede reencarnar puede nacer de nuevo en otro cuerpo físico hace miles de años los antiguos egipcios creían que el alma continuaba existiendo después de la muerte que volvía a la tierra y se reencarnaba en un nuevo cuerpo físico ¿es el actual Dalai Lama la evidencia de la reencarnación? ¿por qué fue él elegido para ser la cabeza espiritual de una de las grandes filosofías religiosas del mundo? aunque quizá alguna vez llegó a ser fundamental en el judaísmo y en el cristianismo, la idea de la reencarnación con el paso del tiempo fue sofocada tanto por la iglesia católica como por la sinagoga. Después de siglos de abolición, el descubrimiento de un esqueleto enterrado en una planta baja en Nueva York encendió la llama de la creencia generalizada en la reencarnación en Occidente. En una época más reciente, una ama de casa de Colorado afirmó haber vivido en unas tierras remotas hace siglos. ¿Qué evidencia hay para demostrar la teoría de la reencarnación? Quédense con nosotros mientras seguimos con aquellos que hace mucho tiempo se hicieron una de las preguntas más profundas. ¿La muerte es el final o volvemos a vivir en un nuevo cuerpo físico? Decía al comienzo, Manuel, que sí. mmm, la muerte convive con nosotros. Eh, hay gente que la afronta mejor o peor, pero para el cliente, para el que realmente siente y percibe que hay algo más allá de la muerte, mmm, cuestionaba, o sea, hacía esta cuestión al principio, ¿no? Hay padres, por ejemplo, a mí personalmente, supongo que también, le han planteado lo siguiente. Eh, he perdido un hijo y cuando yo me vaya al otro lado, ¿estará ese hijo ahí esperándome o habrá reencarnado? Esa es una de las cuestiones que más me preocupan a mí personalmente porque existen casos de reencarnaciones absolutamente, bueno, tampoco se puede hablar así en términos absolutistas, pero aparentemente muy serias, pero otros en los cuales la ausencia por una muerte física de determinados familiares parece que muestra las evidencias hipotéticas de una existencia paralela al margen de los pronunciamientos antropológicos de la reencarnación que determina que cuando abandonamos esta etapa experimental necesariamente debemos de tomar otro cuerpo en un contexto vinculado a las necesidades experimentales que hemos eh, inconcluido en la etapa que abandonamos con la muerte física quiero decir con esto de que yo encuentro en consulta la sucesión de casos que se parten en estas dos hipótesis, por un lado el hecho de que existen eh, experiencias y siempre hay que hablar en términos de teorización o de especulación. Experiencias vinculadas a la reencarnación, pero también tengo eh, pacientes, entre comillas, que relatan sucesos de encuentros directos con familiares después de años de haber fallecido, eh, testimonios en los cuales, por parte de estos familiares ya eh, transmigrados a otra esfera o dimensión, afirman eh, estar en un plano de la realidad universal, entre comillas, absolutamente distinto y cuyo contexto experiencial no tiene nada que ver con lo que la reencarnación determina. La reencarnación en síntesis define que la personalidad eh, surge o es creada con una serie de necesidades de aprendizaje y que a, al encarnar en este mundo empieza a a experimentar una serie de errores y de fallos y de dificultades para poder alcanzar el camino del Dharma Que es el camino de la virtud, el camino del principio correcto y universal Tenemos que hablar de Karma y Dharma, claro eh, Exactamente, pero muchas veces he pensado que en cierto modo el Karma y el Dharma es una especie de, de orientalización De principios también ancestrales como el infierno y el cielo, conceptos vinculados a la religiosidad primitiva que han determinado en cierto modo la construcción ideológica y espiritual de este tipo de conceptos y de creencias ¿Cuál es el objetivo anual de, de vivir vida tras vida, de ir reencarnándose una y otra vez? Se, según, según la antropología, la raíz antropológica de la reencarnación sería la inevitable relación del ser humano con el samsara o la rueda permanente de los ciclos infinitos de vida Eh, muerte, renacimiento hasta que este, el ser humano experimental alcanza eh, en, en, en apariencia el Dharma el camino de la liberación de todo su karma, pero yo no tengo claro ese concepto pienso de que seguramente en el universo deben de existir mecanismos más simples y más esperanzadores, que no tan agotadores como la reencarnación para facilitar la experimentación del ser humano en, en un universo, como digo insinuo, muy complejo este tipo de de opiniones por mi parte son absolutamente personales, no puedo ni debo de intentar pontificarlas, pero sospecho que tal vez la reencarnación pueda estar más bien vinculada a esta esta herencia que hemos adquirido de culturas muy antiguas que necesitaban explicar lo ilógico una vida tan efímera y breve como la que nos asola. Si te parece, Manuel, vamos a ver un primer caso, ahora lo comentamos, lo hemos emitido en alguna que otra ocasión, es antiguo, pero para mí es una evidencia, una posible evidencia de que la reencarnación pudiera ser posible. Es una historia que investigó y divulgó el genial escritor, ya fallecido, Arthur C. Clarke. Es la historia de dos hermanas gemelas. Vamos a verlo. Jacqueline tenía 6 años y Johanna 11 cuando murieron. Pero John Pollock no desesperó en medio del pesar general de las gentes de Hexham. Tenía la esperanza de que su mujer concebiría mellizas que serían hijas renacidas. Desde el momento que supe que mi mujer estaba embarazada, tuve la convicción de que mis hijas volverían. Contra todas las predicciones de los médicos, Florence Pollock dio a luz dos niñas gemelas. Cuando vi que eran gemelas, me di cuenta inmediatamente, antes de ponerles el nombre de que una tenía una cicatriz en la frente encima del puente de la nariz idéntica a la cicatriz que Jacqueline se había hecho al caerse de un triciclo cuando tenía dos años posteriormente mi mujer me dijo ocurre algo increíble la niña también tiene una marca de nacimiento que Jacqueline tenía en la cadera izquierda Jacqueline tenía en la cadera izquierda una marca semejante a la huella de un dedo Actualmente Jennifer sigue teniendo esa marca de nacimiento Mrs. Pollock se quedó asombrada cuando les dio a las gemelas las muñecas de las niñas muertas. Cuando les saqué las muñecas, una dijo, esta es Mary y esta es Susan. Eran exactamente los mismos nombres que mis otras hijas habían puesto a las muñecas. Este detalle transformó mi manera de pensar. La familia se había trasladado después de la tragedia pero en su tercera visita a Hexham parecía que las gemelas recordaban todos los lugares. Bien, cuando subimos a la colina ellas estaban cerca de la cima junto a la iglesia de Santa María que ellas no podían ver una se volvió a la otra y le dijo allá arriba está la escuela a la que veníamos y los patios para jugar pero ellas no habían visto ninguna señal de escuela ni de iglesia todavía quiero decir que eran tan pequeñas que no alcanzaban a mirar por encima de la pared y la escuela está al volver una esquina fue algo increíble continuamos andando absolutamente asombrados de esto y al pasar la iglesia al otro lado de la carretera está la abadía de Hexham con sus campos se volvió y dijo allí están los patios y era verdad allí estaban los patios pero ellas no podían verlos desde donde estaban porque la cima de la colina estaba por el medio tan convencidos estaban los Pollocks de que sus hijas habían renacido que ya no tuvo para ellos ninguna significación triste la tumba de sus otras hijas muertas. Sí, hay una tumba allí, pero para mí no significa nada, sería un hipócrita si llevara flores o algo parecido, porque no creo que ellas estén allí. Simplemente se trata de un símbolo de dos niñas que vivieron pero que han renacido. Vaya historia, ¿eh, Manuel? Sí, la verdad es que es bastante interesante y llama mucho la atención por lo evidente de ese tipo de, de, de referencias y de, y de hallazgos. Pero estaba mientras tanto pensando en un suceso que... Bueno, en distintos sucesos que son parecidos, vividos en consulta en relación a esto... Y es como tú planteabas al principio, cuando una persona fallece en una edad más o menos temprana, sus padres se preguntan realmente qué ha ocurrido, dónde está, y se reencarna cómo puedo yo intentar localizarla, y en qué momento, y en qué cultura, en qué país. Eh, hay un suceso que eh, referí brevemente o superficialmente en la conferencia del día 28, fue eh, algo que a mí me, me ha llamado mucho la atención, ...y que me sigue todavía preocupando bastante... ...por sus connotaciones personales... ...es en relación a un matrimonio muy conocido... ...que son... ...en cierto modo asiduos a consulta... ...por una serie de... ...de vinculaciones ya casi personales... ...en un momento determinado su hija... Es, es, ...es víctima de la mononucleosis... ...una enfermedad en principio inocua... ...sin grandes complicaciones... ...pero debido al exceso de medicación... ...experimenta un estado de agotamiento... ...fiebres, etcétera, etcétera... ellos ven oportuno que yo... ...durante un breve periodo de tiempo la tratase... ...vino una primera sesión... ...en la cual todo fue perfectamente bien... Eh, ...después de la misma... ...yo la cité para... ...para una semana posteriormente... Eh, ...tuve que marcharme... Eh, ...durante varios días de viaje... ...de modo que regresé el día mismo... ...en que se debía de producir nuestra... ...siguiente cita... ...pero no acudió... ...entonces eh, no pude durante ese día llamar... ...estaba bastante colapsado en consulta... ...y al día siguiente localicé a su madre... ...por respeto quizás ahora... ...prefiero omitir un poco ciertos detalles nominales... ...de la misma experiencia... Eh, ...le pregunté por qué no habían acudido... ...y ella me dijo... ...sencillamente porque había estado enterrando a su hija... ...hubo una serie de complicaciones... ...bastante serias... ...que produjeron ese fatal desenlace finalmente... ...bueno pues yo no supe reaccionar... ...la verdad es que estuve bastante afectado... ...y no supe que explicarles... Eh, ...el caso es que al día siguiente me llaman... ...y me dicen que deben de hablar conmigo urgentemente... ...según parece su hija se había puesto en contacto con ellos... Eh, ...de no ser por la seriedad... Y, ...y la alta estima... ...que yo profeso hacia ellos... No había tomado muy en cuenta esto, pero me mostraron una serie de pruebas. Habían grabado en una cinta eh, la, la voz, una psicografía. Psicofonía. Voz, perdón, una psicofonía, la voz de, de ella. Y además se estaban produciendo comunicaciones telefónicas con, con santo Ha ocurrido varias veces. Sí, sí, pero el caso es que en distintos acontecimientos puntuales, los cuales ha habido un cierto peligro algunos desenlaces posiblemente fatales eh, ella ha llamado oportunamente y advertido de este tipo de desenlaces eh, previendo de alguna forma y evitando que sucedan la pregunta Entonces, que yo te hago en este sí. momento Manuel es si ella esté donde esté, ¿va a permanecer ahí? A aparentemente hay una serie de circunstancias inevitables que pueden favorecer o inevitablemente producir ese tipo de Permanente contacto Porque hay una carga emocional En ese emocional, estado, ¿no? En ese estadio una carga, Sí, una carga emocional muy fuerte entre todos Los afectados por su ausencia Que no muerte Pero lo cierto es que En distintas manifestaciones Ella asegura estar perfectamente bien Encontrarse en un lugar Absolutamente agradable Y estar, entre comillas Siendo ayudada Por una serie de personajes mmm, Tradicionalmente vinculados según su testimonio A, a nuestros hermanos Eh, ángeles en nuestra tradición judio-cristiana o a personajes parecidos. Pero hay otros testimonios muy semejantes a este que son altamente notables y que pueden hacer pensar que mmm, lo cierto entre la posibilidad de la reencarnación y la posibilidad de la transmigración en otros estados o dimensiones o esferas, lo, lo incuestionable sería... El hecho de que el ser humano está caracterizado o dotado de una naturaleza seguramente inmortal. Y viene a mi memoria esta, este axioma en, en la física cuántica que determina... ...que el ser humano está constituido por una energía que en esencia ni se crea ni se destruye. Solo se transforma. La pregunta es ¿en qué? Eso sería algo muy importante. Y de ser ciertas estas posibilidades sería más que interesante investigarlas y plausible sin que prestemos una excesiva atención a esa actitud a veces un tanto sarcástica y en principio gratuitamente menospreciativa de las mismas por parte de actitudes pseudocientíficas de quienes argumentan que la muerte es algo incuestionable pero no es del todo cierto en la segunda parte del programa Manuel vamos a hablar si, eh, por qué no recordamos nuestras vidas anteriores si efectivamente tiene sentido que no la recordemos si la hipnosis es una herramienta para confirmar la existencia, la reencarnación y sobre todo para como se está llevando últimamente en un, líneas de trabajo como Brian Weiss, este sí. famoso psiquiatra norteamericano del que hemos hablado muchas veces en este programa, si la hipnosis puede ser verdaderamente una, una herramienta para sanar o ciertos traumas o dolencias físicas sí, por supuesto claro vamos a hablar de ello la segunda parte pero mientras tanto vamos a disfrutar durante dos minutos Manuel, de una secuencia de una genial película de hace años que se llama Audrey Rose donde se plantea con un juicio un caso de reencarnación vamos a ver sí. un momento de esa película como el final de la vida un salto a la nada eterna de la cual no hay esperanza de regreso por esta razón se hallan rebosantes de temor y desesperación, e incluso de rabia ante la injusticia de la muerte. Nosotros en la India no tememos a la muerte. Nuestros cuerpos por el hecho de ser materia perecen, pero el alma, que es espíritu, jamás puede perder. Esa es la diferencia entre materia y espíritu. En la India nuestra creencia en la reencarnación nos impulsa a amar a todos los seres humanos porque en el transcurso de nuestros numerosos renacimientos hemos sido padres, hijos y amigos unos de otros para nosotros la muerte no significa el final de la vida sino una separación momentánea un leve respiro en el cosmos astral donde el alma debe aguardar y a través de la meditación tratar de revestirse con más altos ornamentos espirituales antes de intentar renacer en la siguiente vida terrenal le ruego que me comprendan cuando muere una persona en mi país entregamos al fuego su cuerpo y mientras lo vemos consumirse entre las llamas no nos afligimos por el cuerpo perdido ya que el Bhagavadgita nos asegura que al igual que un hombre desecha prendas viejas y se viste con otras nuevas así el alma abandona los cuerpos viejos y penetra en otros nuevos de este modo nuestras mentes están libres del temor a la muerte y podemos vivir cada vida terrenal de forma espiritualmente provechosa porque estamos seguros de que el final es bueno y todos son bendecidos hasta el último átomo en la escala de la existencia Como saben ustedes, en este programa, Raúl, ponemos muchas veces trocitos, secuencias de película... ...porque son verdaderos cauces eh, de auténtica información. Es decir, lo que hemos escuchado, que forma parte de una película... ...es lo que realmente piensan los hindúes, sí. los budistas, es su principio, es su pero religión. Lo es que una de las exposiciones más bellas y profundas que, que he, que he sí? escuchado... ¿Verdad ¿Tú conocías esta película, Don sí, sí. Grouse? pero que he escuchado acerca de lo que es en sí la, la, la, la visión que el hinduismo... Eh, ...y el budismo, eh, con ciertas diferencias... ...tienen acerca de la posibilidad de la reencarnación... ...es algo absolutamente emotivo... ...yo creo que lo más interesante de este tipo de posibilidades... ...es el hecho de que podamos admitir... ...esa precisamente, que quizás seamos... ...por qué no... ...una, una entidad seguramente cósmica... ...revestida de una naturaleza absolutamente inmaterial... E ...interna, quiero decir... ...y por supuesto, eterna... ...hay una cuestión que yo muchas veces planteo... Eh, ...incluso muchos pacientes que están afligidos... ...por experiencias en esta realidad... ...traumáticas que no es en absoluto ni una teoría científica ni pretende serlo es simplemente una divagación, si se me permite incluso, de mi mente en este sentido todos sabemos perfectamente de que somos criaturas que surgimos por una composición cromosómica muy interesante con aportación genética de un padre y de otro, y eso es incuestionable y si admitiéramos los que somos creyentes que también al mismo tiempo al ser creados por una entidad cósmica, llamémosla Dios o como pretendamos querer entenderla También tenemos una estructura genética espiritual y, por lo tanto, inmaterial y, por lo tanto, inmortal. Según el Génesis, en uno de sus preceptos, nos hicieron a su imagen y semejanza. Y esto seguramente quiere aludir al hecho de que esa naturaleza sea inmortal. O sea, hablas de una genética divina. Eh, estoy convencido de ello. Por lo tanto, nuestro origen no es humano. Eh, creo que no es humano. Lo dejamos aquí, Manuel. Sí. Eh, Revesamos dentro de unos minutos. Vamos a ver un poquito de información comercial y regresamos un instante aquí en... Mis animas favoritos charrando con Manuel Estrada esta noche. Hasta ahora mismo. Una vez se denomina lo ya visto, de déjà vu. De repente, en una zona que no hemos visto jamás, sentimos una extraña sensación de familiaridad. De manera misteriosa se produce una sensación de que hemos estado allí antes. ¿Podría ser eso posible? ¿Qué ocurre con la persona que has elegido compartir tu vida? ¿Os habéis conocido antes, como algunos creen, en una vida anterior? La mente humana se ha aferrado a la idea de la reencarnación durante miles de años. En algunas culturas tal teoría fue contemplada como una amenaza, anunciando consecuencias tremendas a una vida injusta y deshonesta. ¿Podrían las malas acciones cometidas en esta vida llevarnos en una siguiente reencarnación a un nivel más bajo en forma de animal o de insecto, por ejemplo? Por el contrario, ¿una vida meritoria podría ser recompensada en una próxima reencarnación? la creencia en la reencarnación es una convicción tan vieja como la fe de la humanidad en una fuerza divina que crea y juzga al mundo la aplastante mayoría de los habitantes de la tierra creen en la vida después de la muerte pero también existe otra buena parte que se inclina hacia la idea de que el alma no está destinada solo al cielo o al infierno sino que vuelve a la vida en otro cuerpo físico ¿Qué evidencia hay en la que se pueda apoyar esa visión, especialmente cuando la inmensa mayoría no recuerda nada de sus vidas anteriores? Mucha gente tiene la sensación de que no puede existir la reencarnación porque no recuerdan su pasado. Encarnación, no así la fe cristiana. Por eso a quienes se han criado... Bueno, le quedaba un poquito al, al reportaje al documental pero en definitiva nos viene a decir y hablábamos aquí maluel y yo eh, fuera de cámara si era eso posible ¿no?, de, de uno reencarnarse en un animal en un insecto involucionar primeramente yo no tengo muy claro esto de la reencarnación es <coughs> bien, ¿no? sí. a veces pienso que sí a veces pienso que no me llegan historias he investigado otras tantas he visto regresiones hipnóticas y me hacen pensar ...que pueda existir la reencarnación... ...mi opinión mi opinión o mi sentimiento está muy dividido en este tema... ...pero esto de involucionar... ...y de reencarnarse en un animal o un insecto... ...ya de eso me cuesta mucho... ...creerlo, pensarlo... ...en, en, en principio hay, hay que tomar en cuenta el hecho de que deberíamos... ...en ese sentido... ...todos los que estamos interesados en tales temáticas... ...manifestar una actitud absolutamente respetuosa... ...porque no somos conscientes realmente de la realidad... ...definitiva y eso es absolutamente cierto... ...pero al ser humano... Como, como, ...como entidad evolutiva... ...le ha supuesto una carrera... ...ascendente, evolucionante... ...muy, muy, muy costosa... ...llegar a esta altura, es decir... Eh, ...desde que el Australopithecus hace... ...muchos mm, miles de años... ...tal vez algunos millones... ...en concreto dos millones de años aproximadamente... ...desembarcó... ...en la línea evolutiva... ...de ciertos primates antiguos... ...hasta que el Homo sapiens sapiens... ...llegó a extenderse por todo el mundo... Eh, esa, esa criatura, esa, esa, esa estructura biológica ha experimentado una carrera absolutamente compleja para alcanzar eh, finalmente lo que hoy somos desde el punto de vista biológico y cultural un, un, una, una, una entidad, un, un, una criatura absolutamente, si no perfecta, bastante sofisticada no creo que un conjunto de errores, aunque sean desde el punto de vista moral muy discutibles y penables Nos, llevan, nos lleven de nuevo a involucionar y a perder todo ese tremendo y, y costoso esfuerzo evolutivo a lo largo de miles de años. No olvidemos de que el Homo Sapiens Sapien se extendió hace unos 27.000 27 años en este en este mundo. Y eso no creo, como digo, que se pueda suprimir de golpe por una carrera accidental de ciertos errores. Se supone que la reencarnación existe o está para que nosotros vayamos evolucionando vida tras vida. Es una teoría, evidentemente. Bien, pero entonces ¿por qué no recordamos las vidas? Por, no, ¿Por qué no recordamos las informaciones de vidas anteriores? Esa es otra cuestión que a mí siempre me ha confundido. Porque lo importante de la experiencia memorística es que esta nos valga como referencia para poder continuar avanzando... Obviamente. ...con una capacidad selectiva y de decisión mucho más depurada, madura y adecuada... ...para que nuestra evolución continúe hacia niveles cada vez más altos y más nobles. Pero en, eh, en contra existe un número abultadísimo de personas... ...que tienen una sensación totalmente eh, contraria a estas teorías... ...que no recuerdan y no saben absolutamente nada... Eh, el, ...el hecho de la ignorancia respecto de nuestra propia naturaleza... ...el por qué estamos en este mundo... ...el para qué y hacia dónde vamos... ...es una de las grandes causas... ...que pueden producir incontables sufrimientos morales, psíquicos... ...y también fisiológicos o patológicos en el ser humano... ...de hecho, hay una teoría... Muy interesante Que es la que eh, popularizó En cierto modo Carl Jung Cuando habló de los tres estados Que condicionan a la personalidad Llamados estado de culpabilidad Estado de miedo Y estado de desmerecimiento de indignidad Y son estos responsables De que el ser humano nazca desde un principio Con ciertas sensaciones subliminales En su propia genética De sufrimiento ancestral eh, Es absolutamente indicable De que yo tengo una serie de tendencias biológicas A desarrollar ...patrones genéticos comunes en mi familia. Pero, ¿y si también tuviese esa posibilidad de desarrollar dichos patrones en mi familia humana? Y esta familia, la humana, además lleva detrás de sí toda una serie de errores, desaciertos y despropósitos... ...suficientemente inconfesables como para que muchos tengamos en nuestro interior de una forma incomprensible e indetectable ciertas sensaciones, como digo, de dolor inespecíficas que pueden ser responsables de algunos conflictos y dificultades para poder ser felices realmente. Esas sensaciones pueden ser a veces responsables de una marea confusa de mm, presentimientos y de eh, reconocimientos aparentes de vidas anteriores. Si unimos esta teoría a los campos morfogenéticos de Drake, que es Apuntan en esa dirección En que posiblemente puedan existir líneas energéticas en el mundo Responsables de contener esta información, como digo Me gustaría ahora adentrarme en un capítulo eh, Muy difícil, muy complejo de entender Si la persona cuando muere Pasa a ese otro lado, a ese más allá Supongamos que este existe Que existe una continuidad tras la muerte Ese espíritu, ese alma, esa conciencia Vamos a llamarle como que como quieran ustedes Está en un tiempo ¿Quién determina cuánto tiempo va a estar ahí? Y quién determina cuando ha de regresar, dónde ha de regresar en qué familia ha de regresar en qué circunstancias, en qué parte del planeta son muchas preguntas hay, hay una, una, una salvedad y es absolutamente importante yo este tipo de, de inquietudes las he expuesto muchas veces con compañeros dentro de lo que es el campo sanitario y desde el punto de vista de la medicina evidentemente ellos opinan de que no tienen cabida eso hay que decirlo es decir, la medicina no contempla ...estas posibilidades... ...desde el punto de vista ortodoxo u oficial... ...pero mmm, fuera de... ...el compromiso que exige ser... ...prudentes u oportunos... ...o políticamente correctos... ...todos tienen una... ...abultada lista... ...de casos en los cuales... ...esto tiene una gran cabida... ...una gran preponderancia... Eh, ...habría que tomar en cuenta entonces... ...también la posibilidad de que exista un universo inteligente... ...absolutamente... ...humano habitado... Y, ...y estructurado... ...en función de una serie de inteligencias... ...que determinan estos procesos... ¿Tú no crees que creer en la reencarnación... ...no sería limitar a Dios? Eh, creo que creer en la reencarnación... ...es limitar a Dios... ...y quitarle su imaginación... ...estoy completamente convencido de ello... ...y creo como dije también al principio... ...de que deben existir mecanismos más esperanzadores... ...menos agotadores... ...que no este... ...sin menospreciar esos casos... ...yo eh, llevo unos años personalmente convencido de que la reencarnación se explica en la capacidad de ciertos psiquismos o individuos cuya capacidad psíquica es muy importante y pueden hacerles entrar en esas líneas de información vamos a hablar a continuación de eso que hemos visto en el reportaje del déjà vu de por qué elegimos a una persona para eh, estar con esa persona toda la vida por qué hay personas que nos atraen menos o más, es decir, todo esto se podría explicar desde el punto de vista de la reencarnación pero hay casos, Manuel, verdaderamente alucinantes Tú los has tenido en tu consulta, así. supongo que los tienes, y yo he vivido otros investigándolo. Vamos a ver ahora uno, tan solo otro botón de muestra, eh, de trazo de verdad, increíble, que podría decirnos, ¿no? La reencarnación existe y esta es la prueba. Vamos a ver ese caso. Encarnación, no así la fe cristiana. Por eso a quienes se han criado en esta fe, los recuerdos de vidas pasadas les llegan como una sorpresa desagradable. Nunca había creído en la reencarnación No es algo que me agrade Disfruto de mi vida pero ¿De verdad quiero volver y volver y volver? No estoy tan segura de eso Para Patricia Uspian las penalidades en las trincheras y campos de batalla embarrados de la Primera Guerra Mundial eran cosa de los libros de historia su hijo de cuatro años le dijo que había estado ahí en otra vida. Desde el principio Patricia está muy preocupada por las extrañas manías de su hijo menor. Desde que tenía un año le tenía mucho miedo a los días oscuros, grises, lluviosos. Le entraba mucha angustia y no se despegaba de mí ni dejaba de quejarse también estaba siempre enfermo y tenía un nombre muy raro para los males de garganta que le afectaban una y otra vez llamaba a esta parte de su garganta mi balazo creía que estaba hablando del dolor de garganta porque tenía amígdalas permanentemente siempre siempre estaba malito los padres de Edward se horrorizaron al descubrir que tenía un quiste grave en la garganta y era grande se notaba tenía la garganta hinchada los médicos decidieron quitarle las amígdalas como paso previo a otra intervención esa noche después de la operación repentinamente le dio a su madre un relato gráfico de primera mano de la muerte de un soldado en las trincheras me llamaba James tenía 18 años en Francia recuerde que era un niño de 4 años íbamos por el barro había humedad llovía, hacía frío mi rifle pesaba mucho recuerdo campos con árboles y luego mucha desolación oí un tiro a mi espalda que le atravesó a alguien y me dio a mí en la nuca y noté como mi garganta se llenaba de sangre créame, sentí un escalofrío parece que el hijo de Patricia le había relatado una muerte violenta de una vida anterior con mucho más detalle que es de esperar de un niño de 4 años una explicación obvia sería que lo hubiera visto por televisión o leído pero según las investigaciones de vidas anteriores estas experiencias cumplen con un patrón conocido el neurocirujano Michael Persinger hay una explicación más sencilla esta es la edad en la que un niño llora porque tiene pesadillas y cree que hay un dinosaurio o un oso en su habitación desde el punto de vista del niño hay un oso de verdad no distinguen la diferencia así todo tipo de imaginaciones y experiencias pueden parecer reales y hemos encontrado que si el niño cuenta una historia imaginativa o rara los padres lo celebran esto reforzará su conducta Cuando mi hijo empezó a hablar de una vida anterior no estaba convencido de que fuera real. Creía que eran cosas de niños. Pero los padres de Edward cambiaron de opinión cuando sucedió otra cosa. A la vez que Edward hablaba del disparo en la garganta su hinchazón desapareció repentinamente. El padre de Edward era médico y se dio cuenta de que había sido testigo de algo inusual. Mi experiencia con este tipo de hinchazones es que no desaparecen. No solo estaba encantado, sino sorprendido. Y no sabía cómo interpretarlos. Según mis conocimientos, ese bulto podía convertirse en un cáncer. El médico de Edward, Steven Levine, especialista en otorrinolaringología, también estaba sorprendido. Ah, ah, bueno, no estoy seguro de qué pueda hacer con esta historia de los recuerdos de Edward. Como médico y científico, solo puedo observar las cosas y si después puedo explicarlas, estupendo. Pero hay algunas cosas que no puedo explicar y esta es una de ellas. Al igual que a muchos niños que hablan de su vida pasada, a Edward los recuerdos se le han ido difuminando a medida que ha ido creciendo pero la familia sigue convencida de que fueron sus recuerdos los que propiciaron tanto la curación de su tumor como su miedo a la lluvia. La historia de Edward es una prueba de la reencarnación, no es solamente una coincidencia. ¿Podemos estar seguros de que estos recuerdos son lo que parecen? Estamos enfrentándonos ante un caso donde hay una curación de un tumor. Sí. Y parece que ese niño con cuatro años cuando toma conciencia de sí. esos recuerdos es <coughs> cuando el tumor empieza a desaparecer. Sí. ¿Tú has alguna historia así parecida en tu consulta, no Con cierta regularidad, eh, por el hecho de que... ¿Con cierta regularidad? Eh, sí, eh, no, no, no en cuanto a la espectacularidad de este tipo de sucesos, sino en cuestiones mucho más ordinarias, porque existe una cosa absolutamente clara y tiene que ver con lo que es la concepción terapéutica o, o los principios higienicos-sanitarios de la medicina china, que determina de que todo ser humano cuando nace, nace con una serie de aptitudes y también de defectos, de llamado latencia la latencia es un concepto en medicina china que implica las posibilidades de que yo al nacer tenga en mi genética tanto rasgos comunes en mi familia y sus enfermedades de tal modo que cuando yo eh, al vivir me desarrollo de una manera absolutamente equilibrada y sigo unos patrones según las leyes naturales de la medicina china voy a mantenerme en estado de armonía y eso me va a alejar de la posibilidad de que este tipo de posibilidades genéticas se manifiesten Pero si entro en estado de desequilibrio, yo enfermo. Desde el punto de vista de la medicina china, el sufrimiento es el responsable de la enfermedad. Cuando a través de la hipnosis o de una serie de terapias complementarias unidas a la hipnosis, se logra que el sujeto pueda alcanzar un estado de comprensión sobre sí mismo, de aceptación de su propia naturaleza y de perdón respecto de ciertos trastornos inmunológicos, Íntimos ...se produce una curación... ...por el hecho de que cuando la mente alcanza ese estado... ...y no digo el cerebro sino la mente... ...esta es responsable de producir una serie de sustancias químicas... ...homeostáticas en sí mismas capaces de regenerar la salud... ...y de facilitar una capacidad inmunológica importantísima en el individuo... ...que de una manera aparentemente milagrosa entre comillas puede abaratar los costes tanto de otras terapias medicamentosas como del propio dolor que todos arrastramos. En resumidas cuentas la hipnosis ya sea esta regresiva o simplemente conductiva en cuanto a ciertos procedimientos de reorientar nuestra estructura más íntima a nivel mental si sí puede facilitar esas curaciones. Pero me gustaría volver a unir ...estas mm, interpretaciones con los campos morfogenéticos que determinan que el mundo contiene en sí mismo una serie de líneas energéticas... ...podemos intentar asemejarlas con los meridianos de energía, responsables estos de vehiculizarla a través del organismo. Pues bien, estos campos energéticos podrían vehiculizar nuestra información ancestral por determinadas líneas en el propio mundo... Y algunos sujetos, al margen de su edad y de su, de su contexto histórico o cultural, pudieran tener determinadas aptitudes para poder absorber esa información y asimilarla como suya. Esta es una teoría para mí muy convincente de por qué muchos individuos, y no todos, son capaces de poder, entre comillas... ...y eh, recordar otras existencias, pero no en todo su contexto, otra cosa muy curiosa. No se recuerda todo, sino acontecimientos bastante dramáticos y puntualmente muy interesantes en su vida. Y si es cierto que la latencia nos iguala a todos, si es cierto de que yo me parezco a mis ancestros... ...que mis rasgos físicos son comunes en mi familia y también mis enfermedades... ...sería posible admitir que yo pueda también recordar experiencias y acontecimientos vinculados a algunos personajes aún distantes en mi familia, esa también sería otra pregunta muy interesante. Uh -huh. Manuel, ¿has tenido algún caso donde alguna persona en estado de hipnosis regresiva haya hablado en otro idioma? Ahí, hay, hay algunos casos, en concreto uno, que es parte de mi interés, porque sería de ser absolutamente cierto, aunque faltan evidentemente en ese sentido, por mi parte, lógicamente, muchos elementos que pueda que deba de intentar reunir, unificar para poder eh, hablar abiertamente de ello, pero sí existe un bueno varios en concreto, dos sujetos que estoy investigando desde hace mucho tiempo, y uno sí que en estado hipnótico, eh, cuando éste alcanza cierta profundidad, porque hay tres estados de hipnosis, el más profundo, el Z3, eh, perdón, el Z2, porque en el Z3 no se llegan a recordar conscientemente muchas experiencias, el Z2 intermedio, pero profundo igualmente, sí que habla en arameo, arameo. se escribe en arameo, Esa es el, el, la lengua muerta de la boca sí, de Jesús Exactamente, y, y, y recuerda con una precisión matemática, y enriquecedora Que se puede constatar en distintos, para mí, en distintos libros también que me apoyan Para poder estudiar con más elementos de juicio este caso De sucesos muy enriquecedores, como digo ...vinculados todos ellos a la época de, de, de Jesús de Nazaret... ...pero también todo esto tiene que ver con un movimiento... ...que parece ahora muy muy coincidente... ...porque existen no solamente uno ...sino cientos de sujetos que yo los llamo los hijos del pasado... ...los hijos del, del ayer... ...que aparentemente por, pueden estar regresando... ...en una época histórica, en un contexto histórico este el nuestro... Muy importante y trascendental en el que seguramente pueden estar dándose acontecimientos que estén vinculados todos ellos a un cambio uh -huh. en nuestra propia humanidad, en nuestra historia en el devenir de los acontecimientos. Y estos sujetos que suponen en sí mismos como una especie de particular ejército de reveladores y de misioneros, entre comillas, regresados, digo... Estarían despertando aparentemente ahora y yo he tenido la posibilidad de poder conocer en concreto a dos de estos sujetos que son especialmente eh, interesantes. Lo que pasa es que no tengo, perdón, aún todavía una autorización expresa para hablar in situ de, de, de ellos nominalmente. ¿Tú sugieres, eh, Manuel, que quizá parte de las enfermedades que padecemos <coughs> en esta vida o algunos traumas tengan su origen en una vida anterior? Si no en una vida anterior, voy más por el hecho de que ciertos estados patológicos... Tienen, ...tienen una relación directa con ciertos estados de disarmonía interior... ...que sí pueden estar vinculados a recuerdos subliminales y a sensaciones aparentes... ...vinculadas, como digo, a otras existencias anteriores. Hay una enfermedad inespecífica en medicina occidental... ...denominada toxemia, que es el conjunto de sustancias químicas agresivas... ...que se liberan en el organismo por factores patógenos o perversos... en una medicina china. A saber, determinados problemas alimentarios, determinados trastornos químicos... ...y, sobre todo, determinadas situaciones psíquico-emocionales muy agresivas... ...que pueden producir en el ser humano la toxemia. Una enfermedad, insisto, inespecífica y muy difícil de poder diagnosticar... ...excepto por su sintomatología... ...pero todo tiene que ver con el sufrimiento... ...este, el sufrimiento, es el único responsable... ...exceptuando las enfermedades traumatológicas o accidentales... ...de nuestras propias patologías más generales... ...la medicina china eh, determina que el ser humano es una estructura trinitaria... ...formada aparentemente por tres seres en uno... ...un cuerpo energético, un cuerpo mental y un cuerpo físico... ...y que el equilibrio de las tres es, entre otras cosas... ...lo que garantiza nuestra propia salud... Además de nuestra propia coherencia y paz interior. Y cuando este equilibrio se rompe, aparece la disarmonía. Es decir, la enfermedad. Pero esta, la enfermedad, en principio afecta al cuerpo energético. Y ahí estaría, o estaremos hablando de la mente inconsciente, donde se guarda en una caja de Pandora extraordinaria todo el conjunto de historias vividas. ¿Podría, por ejemplo, la hipnosis, en este caso regresiva, aliviar... ¿Curar enfermedades terminales como por ejemplo puede ser el cáncer? Lo, lo hace, pero esto no es una afirmación gratuita, ni tampoco es una aseveración definitiva. Quiero decir, no quiero ser inconcreto ni ambiguo, pero el, el cáncer es el, el conjunto de actitudes macrófagas de nuestras células eh, inespecíficas, porque tampoco se sabe realmente el origen del mismo. Es todo un misterio, por mucho que se pretenda intentar explicarlo. ...pero lo cierto es que cuando se producen ciertos casos... ...en el individuo de unificación de sus estructuras... ...pueden suceder cambios físicos asombrosos... ...y hay casos también suficientemente estudiados en este sentido... ...pero hoy es muy difícil creer... ...creer en nosotros y creer en estas posibilidades... ...porque el miedo ejerce mucha más influencia... ...que la propia capacidad de entender... ...este tipo de posibilidades... ...pero hay casos en los cuales personas motivadas... ...por un proceso sugestivo, hipnológico... ...personal o inducido por un hipnoterapeuta... ...llegan a este tipo de resoluciones... dentro basta, de una... perdón ...basta la sí. fe... ...o basta no. creer en algo... ...para cambiar nuestra situación interior... ...dentro de unas semanas hablaremos aquí en este... ...programa sobre, una vez más, sobre milagros... ...milagros, curaciones... ...espontáneas... Eh, ...desde el punto de vista científico y médico... ...de la mano del doctor Fernando Fariñas... <coughs> bueno ...nos tenemos que ir nuevamente a... ...a información comercial, a publicidad... ...pero mmm, hemos hablado del déjà vu, mmm, que los psicólogos intentan explicarlo, lo explica la psiquiatría... ...y el concepto alma gemela, que también hemos abordado algunas veces, esto del alma gemela. ¿Tú crees en el alma gemela? Sinceramente, después de muchos años de investigación y de reflexión personal, no estoy seguro de ello. Creo que, que más que almas gemelas, sería interesante hablar de intenciones gemelas... ...y de propósitos gemelos, pero no creo en esa uniformidad de las relaciones... Creo que es una especie de teoría, en principio muy romántica, pero que puede llevar muchas veces al confusionismo mm. y a la decepción en cuanto a aceptar la realidad de nuestras propias relaciones. Mm. Insisto, creo en las intenciones gemelas y que nos igualen, mm. y no en, en aparentemente... Eh, estructuras eh, etéreas, eh, almas, espíritus que según la teoría de hipótesis reencarnacionista, todas las personas que sí. tenemos en nuestra vida las que y, han pasado por ahí. y las que van a pasar <coughs> tendrían que tener una relación con nosotros en otras vidas. Mm. Esto sería así. Claro. Bueno, Manuel, hacemos nuestro segundo alto en Muy el bien. camino y regresamos en unos minutos aquí en mis enimas que felicitarnos porque Digital Costa del South Televisión ha hecho una nueva apuesta muy fuerte hacia las nuevas tecnologías, ya era hora, hacia ya mucho tiempo que se reclamaba el que se nos viera en Internet. Y ya a partir de hoy oficialmente ha estado este mediodía el alcalde de la Almadena, don Enrique Moya, junto con José Luis Moreno, director de esta casa y presidente de Acutel inaugurando oficialmente la página web de Digital Costa del Sol donde se nos puede seguir online 24 horas, es decir, los amigos que ven este programa grabados en otras televisiones o que no tienen la posibilidad eh, de verlo porque físicamente no llegaba la señal, bueno, pues ya se nos puede ver a través de internet la página web es www.digitalcostadelsoltv.com costadelsoltv.com ahí la tenemos en, en imagen www.digitalcostadelsoltv.com ...costadelsoltv.com, esa es la página web donde en este instante se nos puedes estar viendo en directo además... ...con muy buena calidad, así que felicidades a la dirección de esta casa por esta nueva apuesta... ...que estoy seguro que va a agradecer muchísimos amigos telespectadores. A partir de hoy y en, en adelante, durante todos los programas hasta el final de la temporada... ...voy a hacer un llamamiento muy especial... Me gustaría que las personas que hayan tenido una experiencia cercana a la muerte o conozcan a alguien que la haya tenido, nos, escri nos escribiese esa experiencia y nos la mandara a este correo electrónico, al el del programa, vía de comunicación que ya queda abierta, por si ustedes quieren ponerse en contacto hoy con este programa para hacer cualquier pregunta, ya nos ha llegado algún correo electrónico, misenigmasfavoritos, arroba arraquis.es. Si usted, repito, ha tenido una experiencia cercana a la muerte o conoce a alguien que la haya tenido, la visión del túnel... ...la visión de fuera del cuerpo... ...por favor cuéntenosla, escríbala... ...y mándela a este correo electrónico... ...necesitamos los datos de nombre y apellido... ...edad, profesión... Eh, ...y lugar donde reside... ...estos datos son obviamente confidenciales... ...hacemos este llamamiento también... ...desde nuestra página web... ...donde están todos nuestros viajes... ...los del próximo año, nuestras actividades... ...paralelas, reportajes de investigación... ...entrevistas... ...www.luismarianofernandez.com ...repito, es un llamamiento que vamos a hacer... ...todas las semanas para guardar estas experiencias en el archivo del, del programa. Pasa siempre lo mismo, cuando pasa un invitado por aquí, al día siguiente, esta casa, esta televisión... ...recibe muchas llamadas porque quieren contactar con el invitado. Para evitar que haya colapso de llamadas en eh, nuestros compañeros estén todo el día con el teléfono... ...porque esto pasa, Manuel, pues vamos a ofrecer el teléfono de nuestro invitado, así lo ha querido él, por si hay alguien que quiera entrar en contacto con él y tener alguna entrevista personal con Manuel Villodres ese teléfono es el 627 753644 lo vamos a ver ahí en pantalla 627 no se, no se ve porque tiene el, el, el logotipo de, de nuestra casa si fuera posible quitarlo un segundo pa... estupendo, gracias David 627 753644 es el teléfono para contactar directamente con Manuel Villogueres. Hemos dado nuestro correo electrónico y antes de dar nuestro teléfono, por si usted quiere participar, vamos a escuchar una opinión de un veterano de este programa. Se trata de Enrique de Vicente, es un sabio, un erudito, lo he dicho muchas veces, un hombre que tiene un montón de, de informaciones y creo que su opinión con respecto a muchos temas siempre se ha de escuchar en mis enigmas favoritos. Él, en esta ocasión, nos opina sobre la reencarnación. Enrique de Vicente, periodista, escritor y director de la prestigiosa revista Año Cero. Yo si tengo que decir sí o no, blanco o negro, con respecto a la reencargación, yo diría sí. Sí, pero. Es decir, el pero es, primero, si yo tengo que elegir entre las formas de supervivencia o de no supervivencia, en general, es decir, hay ¿se puede sobrevivir después de la muerte? O al menos hay gente que sobrevive después de la muerte. Fíjate que el planteamiento es duro. Uh, yo diría sí. Hay gente que sobrevive después de la muerte. Pero no es que lo diga yo solo por opinión. Es lo que ha mantenido la tradición esotérica siempre. Pero aunque la tradición esotérica ha mantenido cosas mucho más duras y sí que se han mantenido fuera del alcance de la mayoría. Y es que la supervivencia de los diferentes cuerpos no es algo asegurado para todo el mundo. Y estamos hablando de diferentes conceptos cuando hablamos de alma, de espíritu. Hay otros muchos conceptos. Hay diferentes tipos de entidades sutiles que componen el cuerpo humano, como sabían los egipcios, que hablaban de siete entidades diferentes. Eh, de esas siete entidades, ¿hay alguna que sobrevive en todos los casos? Parece que sí, hay una chispa divina, algo así, la concepción general. Pero el alma sobrevive en todos los casos, el llamado cuerpo astral sobrevive en todos los casos. La respuesta es no. Eh, no es... Otra cosa sino eso, lo que ha preocupado a los hermetistas de todos los tiempos, que han practicado, entre otras cosas, la alquimia, la alquimia interna y la alquimia externa, en todas las civilizaciones, desde China, Egipto a América, precolombina, que han realizado técnicas para lograr la inmortalidad. La inmortalidad de sus cuerpos sutiles, no la inmortalidad del cuerpo físico, aunque la inmortalidad del cuerpo físico, la ...la prolongación de la vida... ...en una preocupación notable... ...para los egipcios... ...y sobre todo... ...para los traoístas... ...eh... ...la cuestión es... ...por lo tanto... ...¿todo el mundo reencarna?... ...no lo sé... ...¿hay gente que reencarna?... ...pienso que sí... ...pero pienso que... ...¿hay gente que reencarna?... ...tal vez... ...la cuestión es... ...¿qué se reencarna?... ...o sea... ...¿qué es... ...lo que se reencarna?... ...¿se reencarna el yo?... ...el ego?... ...no... ¿Qué parte de nosotros? ¿Qué hay en nosotros de inmortal? Es decir, si tenemos un alma, ¿de qué nos vale si no tenemos conciencia de ella? Yo pienso que este tema de la reencarnación tiene mucho que ver con la conciencia, con el grado de conciencia. Es decir, si hay una conciencia en nosotros permanente, si hay algo permanente, algo que esté más allá del bien y del mal, del frío y del calor, de las cosas buenas y malas que nos pasan en la vida... ...ese algo permanente... ...que es lo que tienden a desarrollar... ...todas las tradiciones esotéricas... ...espirituales, religiosas... ...eso puede sobrevivir después de la muerte... ...con una coherencia... ...entiendo que es a eso a lo que se refieren... ...los budistas tibetanos... ...cuando hablan de los tulkus... ...un tulku... ...es por ejemplo el Dalai Lama... ...un tulku es por ejemplo... ...este um, Lama... ...que se supone que se reencarnó en el niño Lama... ...este de Granada... que eh, ...tan polémico... Eh, ...la Mayese... ...al que yo conocí en Ibiza... ...y eh, con, igual que conocí al niño y a mamá, ...tan polémico... ...yo creo que cada vez nos va a dar más cosas que hablar... Eh, ...dicen... ...que un tulku... ...es un eh, ser... ...con una conciencia muy desarrollada... ...que es capaz de elegir... ...dónde se reencarna... ...y de controlar eso... ...otra cosa es que a lo largo de la vida... ...pueda ser eh, un ángel o un estúpido ...y... Eh, ¿Qué puedo decir yo de la reencarnación por experiencia propia? Puedo decir que yo he tenido experiencias muy intensas y muy vivas eh, que me han hecho pensar o reconocer muy de cerca la reencarnación. Y las he visto en otra gente. Yo he participado en experimentos muy diversos, muy diversos. Algunos de ellos tremendamente fascinantes a favor de la reencarnación, sobre todo en los viajes a Egipto con determinadas personas que habían vivenciado antes en hipnosis sitios con vivencias muy profundas en templos que no conocían eh, y que luego, pues en templos como por ejemplo el templo de Abidos eh, y que luego al estar allí han conocían en detalle ese templo pero un detalle asombroso, yo que iba lleno de planos no tenía ninguna duda ¿quiere decir eso que es una prueba de la reencarnación? no Porque, primero, la percepción extensorial nos puede permitir conocer eso. Segundo, yo creo que los antiguos egipcios, eh, con todos los rituales tan potentes, creaban unas formas psíquicas tan poderosas, que una forma psíquica de esas se pueda apoderar de alguna manera de nosotros, o podemos conectar con ella. Es decir, las explicaciones son múltiples. El tema de la reencarnación queda, pues, como una sola creencia, como una visión del mundo. ...para mí es una visión del mundo... ...más razonable que otras... ...es decir, en cuanto a supervivencia... ...pero tiene gravísimos defectos también... ...podríamos cuestionar la reencarnación... ...de muchas formas... ...primero... ...si, como ya sabe la física teórica... El, ...el tiempo es algo relativo... ...¿cómo podemos decir... ...que un alma... ...se esté reencarnando... ...en el pasado... ...en el presente... y ...en el futuro... ...en diferentes cuerpos... Si a fin de cuentas el alma está más allá del espacio-tiempo, o el espíritu está más allá del espacio-tiempo, por lo tanto, ¿qué ocurre? Estaría viviendo simultáneamente una vida, varias vidas en el pasado, una vida en el presente y varias vidas en el futuro. Es decir, esto es una paradoja muy brutal, a la cual se han encontrado, por cierto, explicaciones, y hay algunos... ...alguna gente... ...con canalizaciones como SET... ...los libros de SET... ...que dan respuestas muy inteligentes a eso... ...hablan de un... ...de un... Uh, ...oversull... ...de un superalma... ...y es y dan una explicación a ese respecto... Uh, ...otras explicaciones... ...serían... ...de qué manera tan compleja... ...se entretejen todas las experiencias... ...de diversa gente... ...con deudas kármicas del pasado... ...para realizar la experiencia... ...que se supone que hay que realizar en esta vida... ...a fin de cuentas son cosas que nos sobrepasan... ...pero como nos sobrepasa prácticamente todo... ...sólo es importante reconocer... ...que apenas sabemos nada sobre la realidad... ...y sobre nosotros mismos... ...pero que lo fascinante es la aventura... ...de preguntarse y de ir descubriendo... ...desde luego que sí... ...qué opinión te merece lo que ha dicho Enrique... ...la, la exposición de Enrique es absolutamente acertada... ...y muy interesante... ...porque estoy completamente de acuerdo con él... ...y el primero fundamental es que desconocemos totalmente... ...la naturaleza humana... ...yo llevo años acerca de lo mismo y creo haber llegado a la conclusión personalmente de que un ser humano sería una especie de conglomeración de tres estructuras fundamentales. Y digo, estoy teorizando, una personalidad que sería en apariencia un conjunto de características únicas dadas por esa suprema alma o supremo ser, las, las cuales estarían contenidas en un cuerpo evolutivo, la mente, ...capacitado para poder permitir el desarrollo de la personalidad y estas dos al mismo tiempo estarían contenidas en un cuerpo selectivo memorístico que es la memoria en sí misma y que permitiría la selección de las más interesantes y adecuadas para la nutrición de esta estructura en general y eso es lo que entraría a formar parte embrionariamente de la vida humana cuando se da... Eh, enseguida voy a dar el teléfono, aunque ya muchos de ustedes ya lo conocen para que puedan llamar Estamos recibiendo muchos correos, nos escribe nuestra amiga Maribel de Barcelona Nos están viendo en Barcelona en este momento, qué maravilla esto de internet eh! Dice que está encantada viendo el programa, que dice que el público ha desaparecido en, este nuevo, en esta nueva temporada Dice que ya reencarnarán Nos escribe José de Málaga, otro correo electrónico, vamos a abrirlo Buenas noches, estimado Luis Mariano eh, Nos ha traído usted esta noche un invitado con informaciones interesantísimas pero a la vez muy complicadas de entender o asimilar, asimilar, tal vez debido a su formación en medicina que le hace adoptar expresiones infrecuentes fuera de su entorno médico. Por ello agradecería que le trasladara una pregunta muy directa y cuya respuesta espero comprender. ¿Qué opinión tiene o le merece el calendario de los mayas? Y sobre la fecha de diciembre de 2012, fecha al parecer clave para esta actual humanidad, gracias y saludos cordiales, José de Málaga. Aunque no es el tema de esta noche, ...auguro que el tema del 2012 se va a tocar <risa> prácticamente en todos los programas de aquí al 2012. Pues eh, la verdad es que eh, José, se llamaba, sí. se llama, perdón, ha tocado un tema absolutamente espeluznante en el sentido de su tremendismo... ...y de su importancia y que ciertamente también ocupa gran parte de mi interés porque llevo muchísimos años detrás de ello... Lo cierto es que estoy completamente convencido de que en esta época seguramente se van a suceder acontecimientos vinculados a la mm, realidad de estas aseveraciones por parte del calendario maya. Sí. Y de otro tipo de culturas que igualmente coincidieron en el hecho de que en esta época, en este contexto histórico, seguramente se vayan a producir acontecimientos extraordinarios. ¿Qué opinión me merece? Estoy completamente convencido, como digo... De que van a suceder acontecimientos que van a eh, dar la razón a antiguos profetas, a personajes históricamente enigmáticos que afirmaron que seguramente eh, en este conclave histórico eh, el mundo se está acercando a un cambio eh, muy grande. No, no sé si es un cambio o, una, fi, o una finalización mm. de, una, de una civilización que seguramente vaya a parir entre comillas, una cultura y una humanidad no dist distintas diferentes y que también, eh, y esto es muy, muy interesante, eh, llevo también años mm, tras la pista de supuestos reencarnados, como dije al principio que son entre, entre comillas supuestos regresados que, aunque dormidos, muchos de ellos están aquí, seguramente para bombardear la sensibilidad y la conciencia de la mayoría en pos de la aceptación de los cambios que seguramente vayamos a experimentar. 952-56-44-61. Es el teléfono en el que ustedes pueden llamar en este momento para hacer cualquier pregunta que sea relacionada con el tema de hoy, la reencarnación a Manuel Villoderes. Tenemos un email y una llamada que atender en este momento. Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis Mariano. ¿Con quién hablamos? Pues habla con Katia, desde Nerja. Adelante, Katia. Que yo es que he visto dos reencarnaciones mías, dos vidas anteriores, y como te veo tan interesado en este tema, pues quería decírtelo. Uh -huh. Claro, no te lo puedo explicar, porque es una historia muy larga de contar. Uh -huh. Si algún día vienes por aquí, por Nerja, o por algún sitio que... <coughs> No sé, que vaya a un viaje y puedo ir, entonces te lo contaré en persona. Uh -huh. Porque Usted... es largo para contarlo. De... Pero como te veo muy interesado, y yo he tenido dos uh... Uh -huh. dos días anteriores que las he visto. Uh -huh. ¿Usted obviamente entonces cree la reencarnación? Sí, claro, claro, claro que, que creo. Claro. Desde hace muchos años. Katia, muchas gracias por llamarnos. ¿Desde dónde lo llamas? Desde Nerja, ¿verdad? Sí, desde Nerja. Perfecto, gracias Katia. Me gustaría, gracias a me, gust me gustaría añadir un, una cuestión, porque él... El... Eh, por, la, por la forma en que habla y la profundidad de su, de su propio lenguaje a nivel emotivo Intuyo que lo que le ha sucedido es realmente importante Y seguramente sea un acontecimiento para ella eh, Que intuyo que es absolutamente trascendental Pero también estoy convencido de que en esta época histórica eh, Los administradores cósmicos de nuestra propia realidad, entre comillas Y es una aseveración mía Estén a favor de utilizar todo tipo de mecanismos esclarecedores ...para que esta sociedad abra su mente... ...a la aceptación de estas realidades... ...porque si no el mundo se caotizaría mucho más... ...hay un principio, una máxima que dice... ...que la mente es exactamente igual que un paracaídas... ...sólo resulta útil cuando está abierta... ...y esta mente nuestra, la mente de la sociedad en general... ...está siendo abierta por la fenomenología diversa... ...de no solamente estos su sucesos, perdón... ...sino de otros muchos... ...que están sensibilizando a la gran mayoría... ...yo me sorprendo muchas veces... En consulta de cómo cantidad de personas al margen de su propia capacidad cultural o académica o personal Aceptan la existencia de algo más Al igual que también respeto la, el escepticismo de ciertas personalidades Bastante mediatizadas o condicionadas por, la, por el cienticismo Que puedan en principio negar esta realidad Lo cierto es que hay mucho más de lo que pensamos. Vamos a recibir otra llamada. Yo en principio el llamamiento que he hecho al comienzo de esta parte del programa y que me escucharán <coughs> repetir todas las semanas es sobre experiencias cercanas a la muerte, que no tiene nada que ver aparentemente por lo menos con casos de reencarnación. Vamos a recibir esa llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches Antonio Jesús. Sí, ¿Qué tal? Desde, desde Almayate. Desde Almayate, cerquita, recordando a todos invitados que que dio la conferencia la que tuve el placer de de estar. Os traslado una pregunta, porque es un tema que lleva muchas claves. Y está relacionado con algo que, que te encanta a ti, Luis, el cine. Uh -huh. ¿Qué opináis al respecto de este tema? De 2001, una visión en el espacio de Stanley Kubrick. Uh -huh. Una película. película más fascinante que he visto en el sí, que sí, me siga sí. haciendo pensar. ...pongo que sabéis, bueno, Leitmotis, el monolito que va marcando los cambios evolutivos en la en, en la sociedad... ...más o menos, bueno, no es muy de reencarnación, pero a lo mejor también es una, como diría, habéis, tocado, habéis dicho un momentito el, el famoso 2012... Bueno, pues está, pero también podría ser una especie de reencarnación colectiva de la humanidad. Stanley Kubrick, Stanley Kubrick Antonio, hizo una obra maestra con esa película, no solo a Daniel, hablando del cine, sino que además, yo pienso que la película fue una especie de acta notarial de lo que ocurriría en el futuro, más inmediato, ¿no? Y lo hemos podido ver ir viendo, ¿no? ...pues nada, eso era lo que os quería plantear... ...Antonio, gracias... gracias. ...una feliz noche... ...un abrazo muy fuerte para Mayatín... ...gracias, buenas noche... ...es posible que la humanidad se está acercando evidentemente... ...a una serie de cambios que la van a situar en un plano evolutivo... ...mucho más ambicioso... ...y también mucho más igualitario... ...por un lado evidentemente si estos acontecimientos no se producen... ...que sería muy interesante y necesario... ...esta humanidad iría hacia atrás, peligrosamente... ...pero por otro hay eh, demasiadas evidencias... ...y demasiadas pruebas, entre comillas, y señales... ...de la existencia de este tipo de acontecimiento... ...como para mirar en otra dirección... Uh -huh. ...lo cierto es que... ...a mí me interesa mucho el testimonio... ...de personajes... ...tanto en consulta como en otros ámbitos... ...que siendo estos anónimos... ...y no estando directamente familiarizados... ...con la metafísica o conciencias paranormales... ...manifiestan estar en contacto... ...de distintas maneras... ...con entidades que en este sentido están... ...informando... ...de muchas maneras digo... ...de la cercanía de estos acontecimientos... Me imagino que por ello se están dando eh, testimonios, eh, todo tipo de fenomenologías diversas a nivel ufológico, marianológico, eh, y intimista y de todo tipo. Porque seguramente, y esto es así, al igual que en otras épocas anteriores, esos otros tutores de la humanidad eh, cumplieron con nuestras propias necesidades y estuvieron en momentos en los cuales se produjo un salto cualitativo y cuantitativo. ...ahora posiblemente pueda volver a ocurrir. Tenemos una llamada, a Manuel, vamos a leer un email que lleva ya rato aquí. Hola amigos, permitidme <coughs> que discrepe de que la reencarnación hace menos a Dios. Para él el tiempo tiene otra <coughs> medida y pienso que en su misericordia permitir la reencarnación... ...es darnos oportunidad de crecer y corregir nuestro egoísmo. Si no fuera así, ¿cómo podrían salir tan bien librados, entre comillas, tantos Hitler que andan por ahí? otra cosilla que no tiene nada que ver no sé si alguna otra persona le ocurre igual que a mí pero es que la música que ponéis de fondo me gusta tanto que me distrae de lo que se habla en el programa como siempre un abrazo grande para todos los que hacéis posible este nuestro programa Maribel de Málaga, muchas gracias Maribel desde el punto de vista psicológico y hablo con toda la modestia que puedo no es una falsa modestia al mismo tiempo no estoy convencido de realmente de que exista exponencialmente nosotros o potencialmente el mal definido y tampoco el bien expuesto y posible Creo que el ser humano es una criatura absolutamente imperfecta y que el camino hasta alcanzar la perfección eh, debe de atravesar múltiples fases de experimentación y como en toda ciencia, estas fases se basan en un primer contacto con la realidad, múltiples errores, correcciones, hasta alcanzar una fórmula mm. o una final, o, un, o una solución aparente. Eh, desde el punto de vista de la psicología, el mal aparente y ahí voy a personificar sería un alejamiento tanto de la verdad universal como de la propia realidad de la divinidad, yo soy creyente y en ese sentido tengo que afirmar evidentemente que para mí el mal no es más que la ausencia respecto de la conciencia de la divinidad pero creo que la divinidad o intuyo esta es absolutamente maternalista y por lo tanto compasiva y condescendiente y no creo que exista a tal fin para nuestras supuestas y necesarias correcciones un mundo siempre repetitivo y agotador para que ésta se depure y si fuera posible que en el universo existieran millones de otras esferas también capacitadas para nuestra formación eso no exigiría que pudiéramos seguir recorriendo otras aulas no no interrogantes destino. ahí nos quedan tres minutos de programa me gustaría recibir una última llamada y un email que nos ha llegado Manuel buenas noches, Hola, buenas noches. ¿con quién hablamos? He de contigo igualmente ¿con quién hablamos? Me llamo Francisco Bancalero, desde Puente Genil, en Córdoba. Hombre, desde Puente Genil. Fíjate, de verdad, me, me estoy maravillando esta noche con el tema de Internet, porque es que nos están viendo, sé que en un montón de sitios de España. Adelante, amigo. Y además, conozco a Manuel personalmente. Ajá. Ah, buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Eh, sí. Vamos a ver, yo hace mucho tiempo tuve un sueño muy claro. Eh, era la época medieval, y a mí me clavaba un, como una avance en el pecho. Yo notaba que... ...que se me salía el corazón y la sangre. ¿Eso puede per, puede ser eh, la vivencia de una vida anterior? Esa es buena pregunta, <coughs> por, por, por <coughs> pero sí, Gracias, ahora, un abrazo muy fuerte para Ponte Genil. Eh, es una cuestión muy interesante porque hay sueños, nos han contado muchos, de hecho la semana pasada fue dedicado el programa al tema, que tienen vivencias o sueños tan vívidos de retazos de épocas pesadas que da la sensación de que efectivamente uno ha vivido en una época anterior. Yo, yo, de lo que estoy completamente convencido, al margen del punto de vista de cierta interpretación eh, mucho más permisiva por parte de la medicina en cuanto a esas posibilidades de entender que la vida es seguramente una estructura inmaterial. <coughs> Muchas veces he pensado que al igual que la gravedad física determina y posibilita la cohesión de los soles respecto de sus planetas, la vida es una especie de gravedad espiritual que asegura la relación inevitable y eterna entre la criatura y el creador. Creo que la vida no es un conjunto de fenómenos bioquímicos o de, de características eh, contemporáneas o de realidades aparentes. Creo que la vida realmente es eso, sutil, que nos entrelaza en el tejido de la divinidad con el universo y con el propio tiempo permanentemente. Y hay miles de fuentes de información esenciales que se encuentran en el universo. Creo, amigo mío, que es posible que hayas conectado con una fuente de información determinada y que hayas podido absorber esa parte y asumirla como tuya pero insisto que esta opinión es absolutamente personal y de la cual me hago responsable no pretendo pontificar ni dar a entender que esta es realmente la verdad buenas noches, yo tengo una pregunta para el invitado bastante larga es eh, si sí, de igual manera una persona puede sufrir algún tipo de patología psicológica por una situación no superada en otra vida pudiera ser que una persona al haber tenido una vida bastante evolucionada pudiera en esta poder desarrollar algún don como el ser superdotado o algún tipo de evidencia muchos besos a los dos sois guapísimos <risas> muchas gracias P pienso, pienso es, es muy importante lo acaba de comentar porque existen casos en los cuales mmm, personas con una clara dificultad temporal y exponencial y cultural para haber adquirido ciertas habilidades, muestran como muchos casos que conocemos habilidades extraordinarias a una edad muy temprana, y se puede pensar que estas han sido adquiridas en otra existencia en ese sentido pienso de que existen ciertos seres sobrenaturales Eh, a los que yo personalmente llamo instructores mentales del individuo que pueden aprovechando sus circunstancias y capacidades sembrar en su interior una serie de semillas que puedan germinar en un futuro inmediato en forma de características extraordinarias por supuesto de que la evolución no es uniforme yo me he dado cuenta de que en este mundo me he encontrado con criaturas evolucionarias como yo a veces con seres humanos e incluso con ángeles ...y también con primates vestidos y bien vestidos... ...y con estúpidos intelectualizados... ...y con todo tipo de individuos... ...y por ello creo que este mundo... ...es una especie de escuela... ...de enseñanza universal en la cual... ...todos asumimos desde el principio un compromiso... Eh, ...personajes que aquí nacen con ciertas habilidades... ...personalmente pienso que son instructores... Eh, ...no creo que estén aquí como reencarnados... ...sino como lo que insinué en una parte de, de mi intervención anterior... ...como regresados... ...porque este mundo está cercano a un acontecimiento de apertura... ...en todo su contexto extraordinario... ...y estos instructores y reveladores... ...aunque muchos de ellos dormidos... ...están poco a poco despertando... ...no solamente a la sensación cierta de que son de otro lugar... ...y de otro origen, de otra naturaleza... ...sino que están aquí para algo muy importante... ...y es mostrar... Hay dos tipos de, de seres humanos en el mundo a nivel general, eh, exceptuando los subtipos. Están los que son un manantial y están los que son un estanque. Los que son un manantial como ella, eh, porque hablaba de ella, aunque no lo insinuara directamente, son personajes que tienen una naturaleza que brota incesantemente para revelar algo al mundo, de múltiples maneras. Y están los demás, que son un estanque y deben de preservar y retener esa información. Y no hay más. En esta época están estas dos personas. ...razas espirituales... ...de criaturas en este mundo... ...los Manuel, que van y los que van a recibir... ...hemos llegado al final del programa... ...ha sido un auténtico placer... para mí <ríe> ...que hayas venido a mis enigmas favoritos... Sí, ...el, el tema recibido. da para muchos programas... ...obviamente la reencarnación... ...habrá gente que lo crea... ...gente que no... ...sigue siendo un tema de fe... ...de dogma de fe... ...no hay ninguna prueba científica y refutable... ...sobre la existencia de la reencarnación... ...y del más allá... ...pero yo creo que es un problema de sentimientos... ...de pero percepciones... ...pero es una cosa... Hay más pistas y más información en torno a la posibilidad de que seamos inmortales que lo contrario. Seguiremos, Manuel, si tú quieres, en otra ocasión abordando sí, este placer. y otros asuntos. La reencarnación será siendo tema de contenido de este programa. Nos despedimos, dando siempre un fuerte abrazo de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Para los que siguen, Digital Costa del Sol Televisión en sus casas. Que sepan que este programa tiene su repetición los viernes a las 4 de la tarde y los domingos a las 6 y medio de la tarde. Horario que también pueden seguir, emisión en internet en nuestra página web que hoy se ha inaugurado, www.costadelsoltv.com para todos esos amigos que nos van a seguir fuera de Málaga, que sé que hay un montón de gente. Y si usted está viendo este programa a través de su televisión local, pues tendremos otra cita dentro de una semana. Como siempre les digo al final, que sean muy felices. Buenas noches. Mis Enigmas Favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios.